p o r la música afrocaribeña de todos los tiempos. g r a c e tiempo que vengo sufriendo por ti, cielito, lindo. Y hoy vengo a demostrarte con loca pasión mi amor silvestre. Grandes compositores y cantantes, anécdotas, comentarios y a l a b a n s Son boleros, bajo la producción del profesor Jorge Palacio. No pudo fallar, no pudo fallar, con este pique te h a c e r q e l sol no puede fallar. Son boleros, escúchalo todos los sábados y domingos a partir de las ocho de la noche. Si supieras no no otro que en amor. hay la vida Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a su programa de todos los sábados. Son Boleros. Recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Ciudad de Guayaquil, Ecuador por Salsa en Línea Radio. La emisora Swing Radio TV. Igualmente la emisora Mi Radio TV. Para Europa estamos saliendo por solo para rumberos. Y para la ciudad de Nueva York, por Costa Azul Radio. Dicho esto, pues mi nombre es Jorge Palacios y estaremos disfrutando hora y media de programa Son y Boleros. Saludos también igualmente a toda la gente que está conectada, a la gente que se ha reportado, a mi amigo Domingo. está en miami por acá mi amigo josé iglesia el máster el máster josé iglesia s que igualmente está conectado disfrutando del de programa hoy tenemos un programa bastante activo entre boleros y z o n e s hablemos de luis enrique gatica silva más conocido como lucho gatica el rey del bolero Fue un cantante de boleros y actor chileno, considerado uno de los mayores y más influyentes exponentes del bolero. Cuando tenía 21 años graba con su hermano Arturo su primer sencillo de 78 revoluciones por minuto, dedicado solo a las tonadas chilenas. En la década de 1950, Chile experimenta un cambio musical cuando el bolero se impuso al tango como el género musical favorito. Cantantes como la cubana Olga Guillot, el argentino Leo Marini y la mexicana Elvira Ríos, entre otros, fueron muy populares durante ese tiempo. También Javier Cugat y su orquesta que influyó al puertorriqueño Bobby Capó. Todos esos cantantes servirían como influencia musical a Gatica, quien decidió interpretar este género. Escucharemos el tema La Enramada, no sin antes conocer brevemente a Graciela Olmos, compositora de este tema. Supo codiarse y complacer a lo más selecto de la familia revolucionaria, políticos, caudillos, caciques, artistas e intelectuales. No había personaje de la vida política nacional o del mundo del espectáculo, periodistas, toreros, y gente de la alta sociedad capitalina que a mediados del siglo XX no conociera a Graciela Olmos. La famosa bandida, y mucho menos que no hubiera asistido a su burdel de la calle de Durango, en la colonia Condesa. Uno de los más concurridos del México post-revolucionario. Lugar propicio para la bohemia y el sexo. Les invito a ustedes, A investigar un poco la historia sobre graciela olmo muy famosa inclusive fue socia de el gran al capone pero bueno a lo que vinimos a lo que vinimos a la música al bolero al son cubano vamos a disfrutar entonces en la voz de lucho g a t i c a el tema la enramada Las flores y la lluvia me acompañan en mis horas de nostalgia y de tristeza, me arrebata el pensamiento. ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダーン、ダダーン、ダ El ciel, o e lava, t e n e g ó as i t u a l t i v o c o r a z ó n no me. escuchó Con www.solo para rumbero. Estás escuchando Son Boleros con el profesor Jorge Palacios. Jorge Palacios. ¿Cómo aberrante viviré? Buscando alivio a mi dolor con la lloranza de tu amor. Yo. Estás conectado con www.soloparrumbero. a Excelente, excelente tema para empezar el programa. La enramada en la voz de Lucho Gatica. Les recordamos que pueden conectarse también vía WhatsApp 096-887-3833. Enviar su mensaje de voz o su mensaje de texto. Ok, estamos transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, cuando el implacable marca las 8 y 11 minutos de la noche. Continuamos con Lucho Gatica. El éxito más conocido de la compositora mexicana Consuelo Velázquez fue Bésame mucho. Olejo compuesto cuando solo tenía 16 años. Fue la melodía que más satisfacciones trajo a Velázquez y se convirtió en su carta de presentación. Esta canción fue creada antes de que Consuelo recibiera su primer beso de amor. Después de haber sido grabada por el barítono hispano-mexicano Emilio Tuero en 1944, se hizo su primera adaptación en idioma inglés por parte del famoso pianista y cantante estadounidense Nat King Cole, cuando a este intérprete aún no se le había pasado por la cabeza grabar en idioma español. De ahí en lo sucesivo fue interpretada por cientos de artistas alrededor del mundo. Gatica grabó su versión del tema Bésame mucho en el año 1953. Disfrutemos pues de este tremendo tema. e d め、p e め d e r t e p e r d e r め e ちよ。 q u I e r o t e n e r t e m u y c e r c a m i r a r me e n tus o j o s v e r t e j u n t o a mí p i e n s o que t a l v e z mañana y o ya e s t a r é l e j o s muy l e j o s de ti b é s a m e b é s a m e mucho, como si fuera esta noche. l a ú l t i m a v e t b g e s a m e b h e s a m e m u c h o q u e t e n go m I e d o g e l a e r h e t t e p e r d e r t e d e s p u é s もう一度、もう一度、もう一度、t う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、 Perderte después Bueno, les comento, les comento sobre el bolerón. En Cuba, el bolerón o bolero de Vitrola. Era un tipo de canción que se escuchaba usualmente en sitios populares como las bodegas, los bodegones, los bares de bajo nivel social y los prostíbulos de las ciudades y poblados a través de toda la nación. Me refiero a Cuba. En esos lugares, los asistentes y consumidores lloraban, reían y se relacionaban emocionalmente con los melancólicos y oscuros temas. ¿Qué tal como es? Una especie de crónica social reflejaban los anhelos, las tristezas y los dramas pasionales de la población. La vitrola, también conocida como rocola, gramola o sinfonola, llegó a convertirse en un verdadero símbolo de la cultura popular cubana y uno de sus más representativos medios de expresión. Vitrola o Victrola. Como fue el nombre empleado en Cuba para designar a un dispositivo automático que era activado por medio de monedas, con el propósito de tocar la música contenida en discos que el usuario seleccionaba de entre la colección disponible en el interior del artefacto. Fue la empresa de grabaciones Víctor quien introdujo las vitrolas en Cuba durante la década de los años 40 del siglo XX. Ya hacía 1954, Había en la isla unas 10.000 vitrolas y a finales de los años 50 aproximadamente el doble de esa cifra. Tenemos un tema para el disfrute de ustedes. Lágrimas negras. El autor de este reconocido bolero son es Miguel Matamoros y cuenta que en el año 1930 viajó a Santo Domingo durante su estancia. Se hospedó en el hostal de la señora Luz Ardaña, pero un día el músico escuchó el llanto interesante de una mujer en una de las habitaciones. Como pasaba el tiempo y el llanto no paraba, ni parecía tener consuelo la afectada, decidió preguntar a Doña Luz qué fue lo que pasó. Entonces se enteró de toda la historia de abandono. El enamorado había dejado a la protagonista. La noche anterior, por una mujer. Escuchar todo el día el sufrimiento y la desesperación de la abandonada le hizo componer Lágrimas Negras, que fue interpretada por primera vez en 1930 en compañía de Ciro Rodríguez y Rafael Cueto, con los cuales había formado en 1925 en Santiago de Cuba el famoso y prolífico Trío Matamoros. Y la canción fue grabada al año siguiente bajo el sello RCA Víctor, del cual eran artistas exclusivos. Del álbum Dios disfrute a la reina, escucharemos en la voz de Celia Cruz el tema Lágrimas Negras. Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como bebida. Estás escuchando Son Boleros con el profesor Jorge Palacios. Jorge Palacios. Les recordamos que pueden comunicarse con el programa vía WhatsApp, enviar sus mensajes de texto o mensajes de voz, o si es su preferencia, pueden llamar igualmente. Interactúan con el programa. Les comentaba sobre la vitrola. La vitrola pues sirvió como un eficiente medio para que los empresarios. Planearan la distribución de las grabaciones, ya que su utilización reflejaba las preferencias del público con un alto grado de exactitud. Al mismo tiempo, éstas se convirtieron en los mejores clientes de la industria dijera, al consumir cerca de 3 millones de discos de producción nacional cada año. Debido a su popularidad en áreas de bajo nivel social, La vitrola fue asociada desde muy temprano en su historia con temas truculentos y dramas pasionales. Según Rafael Lan, casi en los inicios de la vitrola fue publicado una, un artículo en una revista norteamericana de Denver, Colorado, donde se afirmaba que las letras de las canciones vitroleras hablan de mujeres y aventuras vulgares que son un atentado a las buenas costumbres. El ambiente típico de las vitrolas fue reflejado en los llamados bolerones, los cuales estaban relacionados frecuentemente con la bebida, el machismo y la llamada guapería de los barrios marginales. Dice Armando López que en los años 50 los bolerones machistas despechados en las voces aguardientosas de Membiela, Contreras y Vallejo Sonaban en las cantinas entre cervezas y cubeletes. Y algunos de esos bolerones fueron Camarera del Amor de Benny Moré, Dame un Trago Tabernero de Carlos Zembale, Mi Corazonada de Orlando Contreras, Peregrina Sin Amor de Panchito Ricé, Humo y Espuma de Fernando Álvarez, En este cabaret de Nico Bendiela y En las Tinieblas de José Tejedor. Pero vamos a continuar escuchando a Celia Cruz. Desde muy joven se inclinó con la música y sus instrumentos musicales. Fueron el contrabajo y la tumbadora, por la que pronto pudo igualarse a figuras prestigiosas de la época que tocaban dichos instrumentos. Se identificaron con Bahía Onda. Su terruño, para el que ocupaba los primeros lugares en sus composiciones, Musicales. Estoy hablando del compositor del tema que van a escuchar a continuación. Aprovechaba las visitas a su pueblo natal para asesorar el primer grupo musical práctico fundado y organizado por Eladio Pascal Quiñones Diviño, su ilustre amigo. La obra cumbre de su repertorio fue sin duda alguna La c i t i e r a Cuya composición fue inspirada en el bautizo de su hermana menor. En 1955 firmó un contrato para grabar esta guajira, la cual lo convirtió en famoso. Escuchemos el tema en la voz de Celia Cruz, La Citiera. Disfrútenlo. verte reina que un día fuiste de aquel なら、g r e ら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、o ら、なら、な o なら、なら、なら、 「えっ?」 Estamos Que estamos transmitiendo en vivo y en directo de Ciudad de Guayaquil por las emisoras Salsa en Línea Radio, Swing Radio TV y Mi Radio TV. En Europa estamos conectados solo para rumberos y en Nueva York por Costa Azul Radio. También pueden comunicarse vía WhatsApp. Ya sea por mensaje de voz llamada o mensajería de texto 096-887-3833. q u i z á el éxito de los bolerones esté relacionado con la herencia hispana del pueblo cubano, la cual incluyó una marcada preferencia por ciertos temas escabrosos relacionados con los sectores marginales de la sociedad. En referencia al anterior planteamiento, Debemos considerar que la Celestina, el personaje iniciador de la literatura renacentista española, a finales del siglo XV era un alcahueta a que se dedicaba a la explotación del amor ilícito y la prostitución. Y que entre los siglos XVI y XVII surge en España la novela picaresca, cuyo principal tema fue el de un submundo social donde pululaban personajes desesperados. Atados en morales, como el lazarillo de Tormes, quienes buscaban asegurar su subsistencia por cualquier medio disponible. Un mundo miserable donde s o l o se sobrevive gracias a la estafa y el engaño, y donde toda expectativa de ascenso social es una ilusión. Así que eso es parte de la vida. de lo que llamamos los p o l e r o n e s Pero hoy nos vamos a Colombia, nos vamos a Pasto. El trío Martino, el trío Martino, conformado en Pasto por allá en el año 1966, saltó a la fama con su interpretación de la canción Noches de Boca Grande, del compositor nariñense Faustino Ayas. Antes de grabarla, sus integrantes, entre ellos Hugo Ordóñez, eran aspirantes a músicos profesionales que un día recibieron la oportunidad de viajar a Medellín para grabar solo dos temas. Después de grabarla, e era una de las dos canciones, el trío se hizo famoso. Arias, el autor, recuerda quien hace la primera voz, la compuso pensando en unas playas que existían en Tumaco. Y mucha gente pensó que había sido escrita para c a n t a g e n a Fue la primera y la más consagrada de las grabaciones del trío. Escuchemos entonces Noches de Boca Grande. Disfrútenlo. もう一つのことはあなたとはあなたのことはたとはあなたのことはとはあなたのこ ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、a らば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、な e ば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、な s ば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、ならば、なら Excelente tema, excelente tema del trío Martino. Les cuento que les voy a comentar algo sobre el bolero Moruno. Durante los años 40 del siglo XX, la famosa coplera Concha Piquer triunfó en los escenarios y más tarde en la televisión cubana con canciones como Ojos Verdes, No Te Mires en el Río, Lola Puñales, La Manola del Caramba y Quiero Un p a ñ u e l i t o Numerosos artistas españoles se presentaron en los teatros, la radio y la televisión cubana en los años 50. Y algunos, como el cantante Manuel Herrero y su esposa Carmen Vázquez, establecieron su residencia en la isla durante largos periodos de tiempo. Entre otros reconocidos intérpretes de la canción española que actuaron en Cuba, podemos mencionar a la orquesta Los Chavales, Los Churumbeles de España, Juan Legido y Miguel Bodegas. Orquesta Casino de Sevilla, inclusive Lola Flores, Sarita Montiel, Pedrito Risco. También durante los años 50 del pasado siglo surge otra modalidad del bolero cubano, llamado Bolero Moruno, que muestra claramente la marcada familiaridad y preferencia del pueblo cubano por la música española y su influencia en ese género de la canción cubana. Moruno Es un vocablo relacionado con el sustrato morisco del folclore andaluz, que fue utilizado por el compositor Manuel de Falla en el título de la primera de sus siete canciones populares españolas para voz y piano de 1914, llamada El Baño Moreno. Escuchemos con el trío que estamos comentando anteriormente. trío martino un bolero triunfamos del mexicano rafael cárdenas eso lo ha interpretado muchos grupos muchos grupos incluyendo el trío los panchos disfrutemos de este bolerazo Los dos sin renunciar ni ocultarnos, porque ocultar nuestro amor será tapar con un dedo la luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, mirad que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar. Luchamos Contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz para gritar que vencimos, y si es pecado el amor que el cielo dé, Porque es mandato divino, amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión. もう一つのこ a は何だか分からない。「うん、ファンの声を上げてください。」「une と vos、explicación porque es m a n の a を o divino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 Bueno, aquí estamos de regreso, esperando p u e s q u e estén disfrutando del programa. Son boleros. Hablamos del bolero moruno. En esencia, inserta elementos de la típica cadencia frigia española en la estructura básica del, modelo, del Perdón, bolero del bolero cubano. Su ritmo, su forma, su timbre y su texto siguen siendo los mismos. Pero la fuerza del mencionado patrón armónico. Firmemente establecido en la conciencia y el gusto de los hispanos y muchas otras personas alrededor del mundo, le aporta al género un evidente sabor castizo que evoca exóticas imagen, imágenes y tradiciones ancestrales. Entre los intérpretes más famosos del bolero moruno podemos nombrar a los siguientes cantantes: Orlando Vallejo, Nico Menviela, Orlando Contreras, José Tejedor, esos son unos cuantos de los intérpretes, me refiero a los intérpretes, a los intérpretes más famosos, ok, a eso me refiero. Y en este caso, pues vamos a escuchar、eh, Nico Mendiela, vamos a hablar un poquito sobre él, nace en Zulieta Las Villas. Vivió en z a g u a La Grande, Cienfuegos y c a l l b a r i é n En 1942 se traslada a La Habana, donde se destacó por su actuación en varios cabaret y bares. Su bolero Contigo, Besos Salvajes, grabados en 1960, le trae su mayor fama. Grabó varios discos y en 1963 viaja a México y luego a Estados Unidos, donde fallece en 1930. Juan d Agoberto c a z a ñ a s Valdés, compositor, cantante y guitarrista, nacido en 1922 en Santa Clara, Cuba, de su puño y letra en la voz de Membiela, escucharemos el tema en este cabaret. cabaret q u i e r olvidarme、Aquí, aret, olvid de mí De lo que p u い e s e r a q u e a r r e きゅ r o f u n バ o La ingarata y la torpe, mentira del mundo, me hablaron de fe, de ternura, de amor y bondad, de alegría, y vi con dolor y amargura que todo era un sueño. パーティー、あき、えんえ フェーデテルナーディアモリゴンダデアレギアイビコンド lor y アマグラケトーランソーヌパラブラスバシアーキーエンテカバレー Viva más cerca de Dios sin tanta mentira. Bueno, ahí tenemos una llamada al aire. Gonzalo Benavide, buenas noches, hermano. ¿Cómo te va, hermano? Buenas noches, Jorge.、Eh, escuchando la música de los. De estos boleros, me recordaba cuando mi abuelo cogía la guitarra y comenzaba por tocarla ¿no? y cantar estos tipos de canciones, ¿no? cosas que, que, que ya se van perdiendo. Pero cada bolero es un poema, es la vida de un hombre, ¿no? es la vida del ser humano, donde hay muchos e n t i m i e n t o m u c h o m e n s a j e y muchas nostalgias. ¿no? Tú, como un conocedor de este, de este estilo. Es muy grandioso que, que lo transmita, n o que des el significado, n o porque esto se debe recatar s y no se debe perder. Entonces, te felicito, Jorge. Hay a es, que seguir d e l a n t e nada más. Así es, hermano. Muchas gracias y me complace que estés disfrutando del bolero, de esa, como tú te refieres, de ese romanticismo que no debe perderse a pesar de todos los pesares, hermano. Un abrazo. Así es. Estoy es, ok. p a s e bonito. Gracias. Suerte. Chévere. Seguimos en contacto. Bueno, ahí estuvimos escuchando a uno de los melómanos, que también fue、pues, fanático del, del programa. Gonzalo Benavides.、Eh, Gonzalo, por ahí te tengo la cuña de tu negocio. De, en breve. Mantente en sintonía, en sintonía que vas a escuchar la, la cuña de tu negocio, hermano. Bueno, continuamos, continuamos、eh, con t i n con u a m o s el desarrollo del programa y hablábamos del, del bolero moruno. Orlando Vallejo fue uno de los más exitosos cultivadores de este género durante los años 50 del siglo XX. Entre los años 30 y 40, Vallejo colaboró como vocalista con agrupaciones como Los Guaracheros de Oriente, la Orquesta América y el conjunto Cubavana, de Adalberto Ruiz. Pero su periodo más exitoso comienza en 1951, cuando pasa a formar parte del conjunto Casino, con el cual realizó entre 1951 y 1952 numerosas grabaciones en discos de 45 y 78. Eh, revoluciones por minuto. Ya en 1953, él inició una carrera exitosa como solista que abarcaría hasta los años 60. Vallejo grabó boleros morunos, tales como los famosos Que Murmuren y Odio en la Sangre. Que Murmuren posee un estilo francamente español, conservando solamente el característico ritmo del martillo sonero como prueba de identidad genérica. Su introducción está basado en. Motivos de corte andaluz y la melodía exhibe algunas de las características relacionadas con el fado, como los portamentos entre notas y algunas figuras ornamentales de carácter, carácter melismático. Bueno, sigamos entonces con Ñico m e m b i e l a La carrera artística le fue una labor difícil, pues en el interior de Cuba nunca era fácil proyectarse. Recordemos que la Gran Orquesta Aragón, una gloria de la música popular cienfueguera,、si、necesitó trasladarse a La Habana para darse a conocer en todo el ámbito nacional y luego universalmente. Guitarra en mano, el joven y muy delgado ñ i c o m e m b i e l a con su salud precaria desde la temprana juventud, tenía coros de amigos y muchachas que le admiraban y se ponían a escucharle las canciones que incorporaba a su repertorio. Se radicó en Cienfuegos y por último en La Habana. Su fama surgió a finales de los años 50 y principios de los 60. Sus antiguos vecinos de la calle s a n t Elena sonreían al verlo pasar en su c á d i l a cada vez que era contratado para cantar en el Hotel Jaguar, del que fue una de las figuras más frecuentes en su cabaret Guanarroca, quien inauguraba la instalación. Del compositor argentino Carlos e Spaventa, originalmente un tango de los años 20, escucharemos en la voz de Ñiko Mendiela el tema famosísimo, La Cama Vacía. Disfruten de este tremendo bolero. セ、no, o n ルカーあ d e のセプュルカーあん、このセプュルカーあん、このセプュルカーあん、このセプュ a カーあん、このセプュルカーあん、 ぼく、si、tanto めきして、ストイタン メンテナイトはメロディー。 すぐに o e こにあそこにあそこにあそこにあそこにあそこにあそこにあそこにあそここにあそこにあそこにあそにあそこ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 Comunícate por WhatsApp 098-8919137. Ya sabes, el copión está a la altura de tu necesidad. Bueno, continuamos, continuamos y agradecemos la sintonía de toda esa audiencia, toda esa audiencia de melómanos que están disfrutando del programa. Y ya nos vamos acercando también para disfrutar, obviamente, de ese son cubano tan sabroso. Y hablamos de uno de los grandes exponentes, exponentes y fundadores del son cubano. El dúo Los Compadres, emblemático dúo cubano, reconocido mundialmente por la fina mezcla de sus voces y su manera particular de interpretar el son. constituyó un fenómeno de popularidad en Cuba y en el mundo, con giras a varios países llevando la música cubana tradicional. Amor Silvestre es de esas canciones de la música tradicional cubana que tienen una belleza sin par, una melodía única. El tema, compuesto por Reinaldo y el resuelo, es un manifiesto de esas pasiones intensas ocultas Y que deben confesarse al ser que se le s profesa tan buenos y sublimes sentimientos. Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, c i a l i t o lindo, y hoy vengo a demostrarte mi amor silvestre. Escribió quien también se nombró en el mundo del arte como Rey Caney, quizá uno de los indecisos que lograron llenarse de valor con su propio tema para conquistar amores. Escuchemos con el dúo Los Compadres, ese clásico son cubano, Amor Silvestre. Guaylor a r y s i tú no me quieres, me voy a morir. Si el listo lindo, me voy a morir. Si tú no me quieres, me voy a morir. Y recuerden: con salsa, sol y cultura, hasta la sepultura. Estás conectado con www.soloparrumbero.com a Escuchando Son Boleros con el profesor Jorge Palacios. Jorge Palacios. Bueno, ahí estuvimos disfrutando, sabroso, sabroso ese son cubano clásico. Un son cubano clásico que ya desde esa época pues, presentaba u e s p ese romanticismo, como decía mi amigo Gonzalo Benavides. Bueno, el dúo Los Compadres surgió durante una presentación en 1949. cuando Lorenzo y e r r e s u e l o se vio en la obligación de sustituir a María Teresa Vera y para ello buscó a Francisco Repilado, con quien había trabajado ya en el, cuart en el cuarteto Hatuey a final de los años 30. El dúo, en su formación original, estuvo compuesto por Francisco Repilado o Compay Segundo, como ya se lo conoce, y Lorenzo y e r r e s u e l a o Rey Canel. Aunque para las presentaciones se reforzaban con b o n g ó Contrabajo y g u i r o En 1953, Compay Segundo sería sustituido por Reinaldo y R. r e Suelo, conocido como Rey Canel y hermano de Lorenzo. Lorenzo, que era el compa y primo. Compay Segundo y Lorenzo y R. r e Suelo, integrantes del dúo Los Compadres, nacieron en la misma localidad y el mismo año, 1907. s i b o n e Y y Santiago de Cuba, al oriente de Cuba. Ambos fundaron el dúo en 1949. Disfrutemos de este temazo. Este temazo que van a tener que bailarlo, se van a mover sabroso, porque eso es lo que provoca: que prendan candela. Así que, afina los pies y dale al cuero. Preparen pa' Preparen pa' finar cueros candela, candela, finar los cand ela, pa los p u e r o s Caliente, sabroso y d u l z ó n que alegra a la gente. Candela, preparen candela p a a f i n a r los cueros. Preparen candela p a a f i n a r los cueros. Mamá se quema la malla, mamá se quema el t o z ó n o、oh, candela. Preparen candela p a a f i n a r los cueros. Mamá mira que. Candela, preparen candela, que lo que viene es bolero, bolero sabroso. Les recordamos que estamos en vivo y en directo, transmitiendo desde Ciudad de Guayaquil por las siguientes emisoras: Mi Radio TV, Swin g Radio TV y Salsa en Línea Radio. Por Europa estamos transmitiendo por la emisora. Solo para rumberos. Y desde Ciudad de Nueva York, en vivo y en directo, estamos por la emisora Costa Azul Radio. Les recordamos que pueden comunicarse conmigo y participar en el programa dando su opinión por mensajería de texto, mensaje de voz o simplemente una llamada al 096-887-3833. Bueno, continuamos, continuamos con el programa Son Boleros. Tenemos un tema bien sabroso, pero vamos a hablar del compositor. Compositor, orquestador y guitarrista cubano Juan Rafael Márquez Urbino. Es una de las mayores glorias que ha dado la música cubana y que mayor valor le ha otorgado con sus significativas contribuciones. A la ciudad de Holguín le cabe el honor de su nacimiento un 4 de julio de 1929. El mundo lo conoce como un músico consagrado que con su valioso legado ha contribuido a la difusión de la música cubana. Márquez también realizó arreglos musicales para varias orquestas de La Habana. Colaboró durante una temporada con la famosa orquesta r e v e r s a i s institución que popularizó su inmortal bolero Alma con Alma. en la voz del puertorriqueño Tito Gómez y que se convirtió en uno de los boleros clásicos del repertorio cubano. ¿Qué les parece si disfrutamos de la voz de Tito Gómez, ese tremendo bolero, alma con alma? With c o s i a s tan lindas, tan lindas como tú. Todo lo que sueño es delicia, delicia para ti. Pienso en la más tierna caricia: quedarte con amor. Tenerte cerca y en un abrazo unirnos y así decirte que estemos toda la vida, labios con labios, alma con alma, todo lo que sueño es tan. Con cositas tan lindas, tan lindas como tú. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unido. Cositas tan lindas, tan lindas como tú. Quiero tenerte.、No. Las veintiuna horas, once minutos. Programas educativos, musicales, de opinión, entrevistas, deportes y mucho más. Solo por Mi Radio Rebel. Bueno, le envío un gran saludo a mi amigo, mi estimado amigo, el máster José Iglesias, el hombre de salsa en línea radio, director y propietario de esa emisora que promueve la salsa a nivel ecuatoriano y obviamente a nivel mundial. Así que un gran abrazo, un gran saludo. Está pendiente d el programa. Ha estado disfrutando todo el transcurso del programa. Probablemente nos dé una llamada en breve. Continuamos entonces、eh, con Tito Gómez. Pero no sin antes, pues, como siempre. Ah, bueno, ahí tenemos la llamada de mi estimado amigo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado amigo José Iglesias. Estamos en vivo. a h mucho gusto profesor palacio aquí escuchando su buena programación desde el inicio mismo me llamaba para felicitarlo por ese amor esa pasión que usted tiene en cada momento para reproducir producir y coproducir estos tipos de programas que tanto falta le hace a la gente a través del sistema online en estimado jorge Gracias, gracias mi amigo Pepe Iglesias. Yo sé que siempre cuento contigo, con esa ayuda y ese entusiasmo. Ahí vamos, tú eres un apasionado de la radio también. <ríe> Así es,、eh, tan apasionado estoy ahora en la r a d i o haciendo un informe todo el día y mire, y no me he podido todavía. Eh, ir al descanso pero esta es la responsabilidad la pasión que uno tiene de este medio、eh, siga jorge siga siga siga yo creo que vamos bien ahí y eso es importante que su aporte sea muy valioso dentro de lo que es la investigación para que la gente pueda informarse educar y entrar a cultura ¿eh? de lo que es、eh, los contenidos Que se emiten también por la radio e online. Así es, así es, mi amigo José Iglesias. Hay que culturizar a la gente y darle información para que tengan una idea de lo que uno está haciendo, lo que fue en una época y lo que sigue sonando hoy en día. Ah, seguro, la música va a ser eterna. De eso nadie nos quita、eh, ese concepto: la música va a ser eterna. y más a ú n l a música que usted pone que creo que cada día se sigue enamorando más d o n j o m b r e de usted con esa música ¿ah? así es así es estamos esperando que alguna dama se manifieste aún no hemos tenido reporte de alguna dama enamorada es que usted no es que usted no ha invitado pues solo está invitando a sus amigos a sus oyentes también trate de respetar el género por abrigo ¿ah? así es así es Un abrazo, un abrazo, Jorge, y, y siga motivado con esto porque realmente nos divierte, nos entretiene, nos educa y nos informa cada sábado. ¿verdad? Gracias, mi amigo, gracias. Y continuamos entonces con el programa. Gracias por llamar y un abrazo. Gracias a usted. Bueno, continuamos, continuamos、eh, con Tito Gómez. Les comentaba que íbamos a hablar sobre el compositor del tema siguiente. Benigno Echemendia nació en Cuba un 13 de febrero de 1933 y entre sus obras más notables se encuentra Camina y Prende el Fogón, compuesta en 1952 y dedicada a su esposa, ya fallecida la señora Jacinta Marín. La Plaza del Vapor. Parque del Curista fue el lugar que vio nacer la obra de este siempre humilde hombre de la música. La pieza fue estrenada por Félix Chapotín y el primer arreglo lo realizó el afamado Lilly Martínez. Comenta Benigno que ha sido objeto de más de 52 grabaciones en el exterior. El cantante que nos va a interpretar el siguiente tema Es Humberto Luis Gómez Rivera, nacido en Juana Díaz, Puerto Rico, un 9 de abril del año 1948. Lamentablemente fallece en Colombia en el año 2007. Creo que fue en pleno concierto que se sintió mal y luego falleció en el hospital. Conocido como Tito Gómez. En 1968 incursionó en la salsa. Su voz se destacó en varias agrupaciones, como la Sonora Ponceña, el Conjunto Clásico, el Orquesta La Amistad y Charlie Palmieri, y obviamente la Terrífica y el Grupo Nietzsche. Vamos a disfrutar de un clásico, cómo no, un clásico que ha tocado muchas de las orquestas. Vamos a disfrutar del tema Camina y prende el fogón en la voz de Tito Nieves. Perdón, Tito Gómez. Salsa 100% m a n a b a pura salprieta. Horas veintidós minutos. Salsa en línea. La emisora que sí sabe de salsa. La radio que se ve. Bueno, y continuando. Continuando. Ya nos estamos acercando casi al final, poco a poco, pero tenemos unos numerazos todavía pendientes. Hablamos del de e gran compositor, percusionista y cantante Jaime Sabater González. Nació un 11 de abril de 1936 en la ciudad de Nueva York, en el mismo hospital donde nació el legendario Tito Puente. Se le conoció desde muy chico como Jimmy Sabater. Nombre que lo definiría como uno de los precursores de la salsa y uno de los más notables timbaleros y cantantes del género. Es uno de los más prominentes representantes de la música afrocaribeña desde la década de los 50 del siglo pasado. Fue un precursor de la salsa. Jimmy Sabater perteneció a esa alta cofradía de músicos que fueron testigos del nacimiento del movimiento y de su evolución. Tony Renis, en el nombre artístico de Elio Cesari, nació el 13 de mayo de 1931. Cantante italiano, compositor, letrista, productor musical y actor. Es el que compuso el tema que vamos a disfrutar a continuación. Es un tema clásico. Se ha grabado en muchos idiomas y muchos intérpretes. Cuándo, cuando, cuando disfrútalo, dime cuándo tú verás que te adoro tanto y tanto, no sé si tú. amor es が a c r o s a n t o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 Les recordamos que si no pudieron escuchar completamente el programa, mañana tienen oportunidad a la misma hora, a las 8 de la noche, en todos los enlaces de las emisoras que estuvimos transmitiendo en vivo y en directo.、Eh, vamos a saludar por aquí a una persona que también está en sintonía: Willy el Tigre. Tiene su taller Willy en Cacique Álvarez y Francisco Dávila. Aquí en Guayaquil. Así que saludamos al Tigre Willy. En Estados Unidos,、eh, concretamente en el Queen, tenemos a Pedro Endara. Pedro Endara, que está desde el Queen escuchando el programa.、Eh, Lo saludamos a la distancia. Y a Juanca el Indio, de aquí de la ciudad de Guayaquil. Bueno, señoras y señores, nos estamos acercando. Ahora sí, estamos ya muy cerca del final. Así que nos vamos a despedir con un temazo, un temazo de la vieja guardia, una vieja pieza de la autoría de Jimmy s a b a t e r salchicha con huevos, que cuenta evidentemente con un doble sentido. <risa> Dice él, es que la compuse en el inodoro de donde vivo, aquí en mi casa, decía el cantante y timbalero sin reparo. Yo digo que el baño es mi oficina porque es donde compongo y donde me salen bien las cosas. Agrega para soltar luego una risa inmensa. Tengo incluso un teléfono allí, pero si estoy inspirado escribiendo algo, no lo c o n t e s t o No necesito ningún instrumento, sino que le dicto las ideas a una grabadora y después las m u s i c a lizo con quien quiero que haga los arreglos. Decía Jimmy Sabater. Pues lamentablemente no lo tenemos en el planeta Tierra. Hemos transmitido en vivo y en directo por las siguientes emisoras desde Ciudad de Guayaquil, Ecuador. Por Swin Radio TV. Por Salsa en Línea Radio. Mi Radio TV. Y vía Europa, concretamente España. Solo para Rumbero. Y en Ciudad de Nueva York, por Costa Azul Radio. Así que me despido de ustedes. Pórtense mal, pero me invitan. Recuerden mañana la repetición del programa a las 8 de la noche. Y nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Y con este tema de antología, nos despedimos. Disfruten salchicha con huevo. Suéltalo, papá. 私の思い出はあり a せん。私の思い出はありませ n 私の思い出はありません。私の思い出 a ありません。私の思い出はありません。私の思 i 出はあり a せん。私の思い出はありません。 よく言ってみてください。 Bueno, aquí estoy de regreso por un breve instante. Me llegó una nota de voz del de amigo Ricardo, eh, eh, presidente de la, federación, de la Federación de Periodistas del Guayas. Así que voy a colocar la nota de Ricardo. Hola, muy buenas noches, Jorge. Profesor Palacios, qué temas más lindos justamente llegan al corazón de todos, no solamente los g u a y a q u i l e ñ o s en esto que todavía son sus fiestas, sino de todos los ecuatorianos y de todo el mundo. El amor nunca pasará de moda, así que felicitaciones, Jorge. Sigue adelante, tendrás pronto, pronto un gran éxito y mucha más audiencia. Hasta luego, cuídate mucho. Bueno, ahí tuvimos a Ricardo López González. Un abrazo, hermano.